la obra está avanzando eh, normalmente como decías planteabas, el de hecho somos tres empresas contratistas las que estamos este, operando cada uno una parte de la, de la este, construcción de toda la red y de la obra en general eh, ¿en qué porcentaje imagina más o menos? Y más o menos estimo que está en el orden de un 60% un 60, un 65% ciento eh, Es difícil medirlo, o sea, cada uno tiene distintas partes. Hay alguna empresa que tiene más cantidad de redes eh, que otra. Eh, tiene, otra de las empresas tiene, o en el caso de FANIT, tiene la parte del cruce por debajo de las vías del ferrocarril. A nosotros después nos toca la parte de la instalación y, y, y colocación todo de la parte de la estación de bombeo que va del otro lado de la vía. O sea, ahí. Pero más o menos estimo que estaremos todos en el orden del. cercano al 60% más o menos de la, de la obra. O sea, más o menos para, para fin de año de no mediar inconvenientes, estaríamos más o menos terminando la obra todos. Bueno, decía, decía Lorenzo, de hay algunos vecinos que ya se están conectados, o algunos de ustedes han detectado eso, ¿cómo es el tema? Hemos detectado algún vecino, o sea, hubo alguna persona que fue a ofrecerle este servicio y alguna gente de, operando de, de buena fe, este, dios. Lo, lo, lo hicieron para hacer el servicio, incluso... El problema además es que no solamente hicieron una conexión, si bien no están conectando el pozo, sino no es que estén volcando líquidos locales adentro de la red, que todavía no se puede hacer porque se está totalmente en construcción en todos lados, eh, sino que además están modificando la red, o sea, sacan un vertical que está puesto sobre la cañería, es una forma más nueva de hacerla como se hacía antes, o sea, en lugar de tener a posteriori que acceder desde adentro de la vivienda para destapar desde afuera Con ese vertical se puede destapar para adentro y para el lado de la cañería directamente. Entonces, al sacar ese, ese vertical y, y, y hacer toda la vereda entera, se está perjudicando después él mismo y está modificando. Va a tener que hacerlo nuevamente después y vamos a, va a tener un, un, un doble costo. O sea, además de lo que está pagando, va a tener que rehacer las instalaciones tal como eran. Entonces, lo que le pedimos a la gente es que se abstenga hasta tanto la municipalidad, que es quien eh, tiene la, la obra, eh, eh, hasta tanto no esté finalizada la obra y habilitada al servicio público, de, eh, de hacer ningún tipo de obra interna de conexión. Nosotros, y lo mismo las otras empresas, le dejamos hecha la conexión hasta la línea municipal, o sea, hasta el borde de la, de la casa, o sea, de la línea interna, o sea, que le faltaría hacer nada más que la parte interna de su casa posterior para después empalmar las cañerías. Pero eso una vez que la municipalidad habilite al servicio público Hasta tanto no haga eso no, incluso en algún caso, esto, son pocos, creo que hay seis personas y familias que han hecho esto. Ha desaparecido la caja esa en la parte vertical, o sea, sería pasible incluso de, de, de algún tipo de denuncia por, por hurto de materiales. O sea, pero... Creo que, por lo que hemos hablado con los vecinos, eso creo que se va a poder arreglar. Eh, en todos han sido, de alguna manera, este, realizadas estas obras de buena fe, y entonces, bueno, lo podrán ratificarlas. Eh, Lorenzo, ¿qué perjuicios traen estas conexiones ahora? Eh, en este momento, si no están tirando este, líquidos, de líquidos a la red, no, no nos ocasionan ningún perjuicio en este momento. Y eh, si, en el caso este de lo que te explicaba de los verticales en vereda, si no tocan las instalaciones tal cual las dejamos nosotros, este, no, no ocasiona un perjuicio si no lo tocan. O sea, el tema es que si alguien lo quiere hacer, lo querría hacer, decir, bueno, yo la voy a dejar, la dejo la parte de adentro de mi casa, pero con un tapón de tal manera que no va a ir ninguna parte de ningún líquido, eso lo podría hacer. Lo que no pueden es... Lo que no tiene ninguna autorización es para tocar la, eh, la red no es la red que va a ser operada a futuro por Copeléctrica. En ese sentido, eso es lo que no puede entrar. En este momento sería responsabilidad de cada una de las tres empresas contratistas o de la municipalidad, si se quiere. Pero como eh, nos estaría autorizando como futuros concesionarios también de esa parte para la operación de las redes, que nosotros estamos tomando intervención y avisándoles a los vecinos para que no para que no realicen este tipo de, de cosas. Mediando los plazos previstos, decías que eh, a fin de año se terminaría la obra aproximadamente. Más o menos. Este, ¿Y se habilitaría el servicio cuándo? No, estimo que prácticamente eh, la, la obra, una vez terminada, se habilitará en forma, en forma inmediata, no... no... No creo que haya sea, ya aprobadas las inspecciones y terminada la obra, las inspecciones que tenga que hacer la municipalidad. Este, tendremos independientemente de eso nosotros algún tipo de, de transferencia hacia la cooperativa en la cual este, haremos algún tipo de inspección, o ¿no? eso también por las, partes de las otras partes de los otros no Pero creo que va a ser bastante ágil eso y bastante inmediato. Nosotros la parte de la estación de bombeo, Si bien es la última etapa a realizar eh, por, por, de la obra, porque de alguna manera el nivel de conexión que tiene eso, cualquier eh, eh, problema que vaya teniendo la obra con niveles que tenga que ir profundizándose por algún motivo, ya sea por algún cruce, de algún pluvial que no estaba previsto o algo, que tenga que ir más profundo, se va A, este, a, a cruzar o a reflejar en la última parte que es la etapa de la estación de bombeo. Si, por decir hoy, bueno, tenía que estar prevista a 6 metros la conexión y por distintos motivos fue a 6 metros 50, se va a rectificar en la última parte que es la estación de bombeo, por eso va a ser de alguna manera la, la última etapa. La empresa que viene trabajando en esa última etapa, que es FANIT, que va a ser el cruce de ferrocarril, viene trabajando normalmente, así que estimo que no va a haber inconvenientes, más o menos, para que estando así, rondando fin de año, vamos a estar terminando toda la obra. ¿Está dentro del plazo previsto? Estaría más o menos dentro del plazo previsto, sí. Estamos, bueno, estamos viendo el tema de, de, de fondos también, uh -huh. este, eh, esperando que tengamos noticias favorables en los próximos días. Eh, sabemos que bueno, las otras empresas ya los han llamado para cobrar, nosotros la cooperativa todavía no. Uh -huh. Este, pero esperamos tener noticias para, para, el, para estos próximos días. Es mucho el atraso que hay. Eh, nosotros tenemos certificaciones eh, realizadas de los meses de junio, julio y agosto, pero vencidas este, está el mes de junio y creo que julio todavía no, o me parece que no sé si venció el, el 30 de septiembre o vence el, el 15, el 30 de agosto o el 15 de septiembre, creo que es el último plazo que estaría. O sea que tendríamos vencido y, y en mora una de las certificaciones. mucho dinero, don eh, Es importante para la parte de la obra, es importante, sí. No, no, no, no tengo las cifras justas exactamente en este momento, pero este, es, es importante para la realización de esa. De cualquier manera se decidió en la cooperativa, aunque no vinieran continuar con la obra Ver y esperar si es que no viene para el fin de mes también que viene, quizás haya que reducir el ritmo, pero no vamos a parar la obra. ¿Y por qué consideran que los demás eh, han cobrado y ustedes no? No, no, creo que simplemente debe haber sido algún este, un tema, digamos, de, de, de fondos quizás de Lenosa del Ente Nacional eh, cobrado, estamos hablando de las otras empresas, le avisaron ayer que estaba ah. disponible el dinero y a nosotros no nos avisaron, es tindo que es nada más que, que una cosa de, de la casualidad que en este momento nos tocó a nosotros y podría ser otra de las empresas cualquiera, no creo que haya nada, nada distinto con ninguna de las empresas, este, espero que el lunes tengamos noticias favorables.